Atención mi gente, les tengo una petición Parecerá diferente al escucharles mi voz Les cantaré mis deseos al dejarme del partido También las mujeres pueden que yo quiero celebración Thank